Eh, el concejal del Frejupa, eh, Juan Lima acá de Santa Rosa, Juan Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Hola, buen día Pablo un buen, buen día y a toda la audiencia de Radio Carmen eh, Juan, varios temas para charlar con vos eh, vamos a arrancar a ver con un proyecto que ya fue aprobado y que es de tu autoría eh, el registro de podadores eh, en la ciudad de Santa Rosa a ver, contanos cómo, cómo lo proyectaste y qué, qué fin tiene Eh, bueno, eh, sí, ese es un, un proyecto que, que hicimos, porque bueno, nosotros eh, en realidad veníamos trabajando ya de hace un... ni bien entramos a la gestión, ¿Sí? eh, nosotros notábamos que teníamos eh, una, una ordenanza referida a todo lo que es el, el arbolado público, una ordenanza eh, buena en general, ¿Sí? pero que eh, eh, no se estaba aplicando realmente como debería, como lo establece la ordenanza esa. ¿Sí? Entonces estábamos trabajando en un, un proyecto poco más eh, más integral y bueno después eh, no, no continuamos con eso y no veíamos con con una necesidad eh, urgente de modificar una parte importante que era eh, este la gran demanda que tenía el municipio eh, respecto a las eh, podas eh, extracciones eh, eh, plantas que obstaculizaban digamos eh, los frentes y bueno todas las todas esas tareas eh, digamos, las tiene que hacer sí o sí por la ordenanza vigente que tenemos eh, el municipio. Uh -huh. Entonces nosotros veíamos la necesidad de hacer una apertura y, digamos, abrir la posibilidad de que particulares pudieran capacitarse, mmm, no necesariamente que sea siempre personal del, del municipio, eh, y que lo pudieran hacer también. Entonces pensamos en, en un registro para que las personas puedan inscribirse Eh, y recibir la capacitación por parte del, del, del, del área de espacios verdes de la municipalidad para, eh, por un lado, para descomprimir un poco esta gran demanda que está teniendo el municipio y aparte teniendo en cuenta que son solamente tres meses los, los, los meses de, de, de poda, mm. eh, entonces queríamos descomprimir esa gran demanda y, y aquella persona que por ahí... Eh, Tenía la posibilidad y la capacidad de, de, de pagar un servicio de, de poda a un particular que pudiera requerir a, a personal de este de, de, inscrito en este registro y poder hacer frente a esto y no tener que estar esperando por ahí tanto tiempo porque, ya te, te repito, es mucha la demanda que tiene el municipio para este tipo de tareas. Claro. Y también pensado, también pues, lógicamente, para generar algunas posibilidades de, de trabajo. Mm. Eh, ¿Esto fue sancionado ya? Sí, sí, esto fue fue sancionado por este por mayoría y digamos, ya está ya está en vigencia, está, está esperando la, la reglamentación nada más para poder llevar a cabo ya las capacitaciones y que se pueda poner en práctica. Mm, está bien. Eh, otra ordenanza de la que tuviste bueno eh, participación y bueno, sobre todo hablando en el recinto fue eh, el tema de la paridad de género en el EMTU que se aprobó la semana pasada. Eh, ¿Qué nos podés decir, eh, Juan, de esto? Sí, sí. Eh, Un proyecto la verdad que es muy importante, eh, nosotros siempre vemos todo lo que tenga que ver con eh, derechos y digamos sumar derechos sobre todo en esta y en esto uno quiere yo quiero hacer hincapié en que esto nosotros sancionamos un proyecto eh, que tiende a la paridad de, de, de, de género y no tenemos duda que esto es el resultado de esa lucha eh, increíble que vienen realizando las mujeres desde hace mucho tiempo y que bueno poco a poco se van plasmando en en, en proyectos y digamos en, en normas jurídicas eh, concretándose un, un montón de, de, de leyes digamos que vienen luchando hace mucho tiempo las mujeres y bueno se están concretando en en los, en los consejos deliberantes vibrantes, en, en las distintas cámaras, en, en, en el Congreso de la Nación. Eh, pero no hay duda de que todo esto, todas estas leyes que estamos sancionando nosotros es el resultado de esa gran lucha que vienen teniendo las mujeres Ups. y bueno esta en particular es en un proyecto que bueno que eh... Establece la paridad en la incorporación del personal a partir de ahora en, en el ENTU, la, la, la paridad de, de género, así que, bueno, es un, es un gran paso, un gran avance. En la práctica, ahora cuando se produzca una vacante en el ENTU, eh, ¿va a ser de paridad de género los ingresos? Sí, sí, sí, sí. Ah. Eso, eso, eso es lo que establece la, la ordenanza esta que sancionamos, la, uh -huh. la, la paridad de género, tiene que este, contemplar ese carácter y, y digamos, eh, salvo alguna, bueno, También deja una puerta abierta que salvo en alguna, eh, digamos, en alguna situación eh, fundada, el municipio podrá efectuar esa... En este carácter de, de, de obligatoriedad de la paridad de género, pero eh, sancionamos, sí, se sancionó una, una ordenanza que establece la paridad en la incorporación ahora a partir de ahora para el personal del, del ENTU. Claro. Eh, y el mismo día que la semana pasada fue que se trataba este proyecto, eh, se debatió un, un proyecto tuyo eh, este, en torno al impuesto a las grandes fortunas, eh, que el Gobierno Nacional parecería que ahora sí eh, va a ir y avanzaría eh, en las próximas semanas eh, a nivel nacional. A ver, eh, contanos en qué, qué, qué, qué sentido presentaste el proyecto, Juan. Sí, eh, sí, está previsto que en el Congreso de la Nación se presente el, el, el 14 de, de este mes, mm. Pero al margen de eso, nosotros queríamos, el, el proyecto que nosotros presentamos, para no estar supeditado a la presentación o no de este proyecto, nosotros lo que queríamos hacer era un pronunciamiento uh -huh. en favor de esta iniciativa, porque entendemos de que una iniciativa como esta debe estar eh, puesta en debate, puesta, digamos, la sociedad tiene que saber de qué se trata y, y esa era un poco la finalidad de la que nosotros presentamos este proyecto, este pronunciamiento. Creemos que, como lo decía ese proyecto original que está ahí pendiente de presentación en el Congreso de la Nación, eh, hay una, eh, una concentración realmente que yo lo dije en el recinto, una concentración escandalosa de, de, de la riqueza que esto ya eh, poco a poco va ganando... Eh, digamos, eh, lugar en, en, en los medios y la sociedad puede llegar a, a entender que es lo que nosotros queremos, uh -huh. de que hay una concentración inexplicable de la riqueza en favor de unas pocas familias y que, bueno, que de aquí en más nosotros tenemos que seguir pensando eh, y no solamente en un contexto de, de, de pandemia o de crisis como la que nos estamos atravesando, sino que tenemos que seguir pensando en medidas que tengan este carácter redistributivo y, y pensar a, empezar a hablar mucho más de, la, de esa riqueza eh, que no se habla y dejar de hablar siempre de, de, de la pobreza. Y cuando hablemos de la, de la pobreza, que lo hablemos en eso, en función de la pobreza, en función como consecuencia de esa, de esa gran riqueza concentrada. Mm. Eh, hay resistencia igual eh, a esto, eh, porque bueno incluso no, no obtuvo mayoría, eh, fue por mayoría digo la, la sanción de, de este proyecto, hay gente que se opone eh, a esto. Sí, sí, este proyecto salió con mayoría, se fue acompañado por el bloque FREPAN mm. y tuvo la negativa de, de, de comunidad organizada y de propuesta federal. Eh, nosotros creíamos que hasta era lógico que el, el bloque del PRO no acompañara por, por el sector al que representan, por, sí. digamos, por todo lo que han eh, dejado entrever en estos años en que les tocó ese gobierno porque aparte ellos representan a un sector de la sociedad que justamente es la que digamos que la que concentra eh, uh -huh. estas grandes riquezas que hay que poner en discusión claro eh, y juan y por último eh, a ver contanos qué puede llegar a pasar con el tema de la polinómica de los taxis eh, tengo entendido que bueno que se ha presentado este, la, la fórmula y la tienen que debatir ustedes Sí, eso se va a tratar hoy también acá en, en el trabajo de comisión, de, en la Comisión de Hacienda. Mm. Eh, en realidad nosotros, eh, digamos, como Consejo Deliberante, eh, estamos obligados por ordenanza a hacer esa adecuación cada dos veces por año de la polinómica, y, y lógicamente que eh, nadie quiere, quiere que aumenten los precios de las tarifas, pero lo cierto es que es un sector también que viene reclamando de hace un tiempo... Eh, Primero porque está atravesando una, una situación muy difícil, digamos, de su, su actividad ha caído notablemente y que lógicamente esa, todos los componentes que integran la fórmula polinómica necesitan eh, adecuarse y bueno, porque aparte por ordenanza estamos obligados a hacer esa adecuación de, la, de, de los componentes que integran la fórmula polinómica, con lo cual eso deriva en una en digamos, una modificación del valor de lo que es bajada de bandera y la, la bajada de línea, digamos, de, de, de la tarifa de taxi. Así que bueno, eso se va a debatir hoy acá en el, en el Consejo de Liberantes y, y bueno, este, esperemos cómo, cómo se dan los resultados. Eh, ¿Tenés números ahí, Juan, de, de la polinómica, lo que ha dado, más o menos, eh, lo que puede llegar a aumentar? Eh, sí, el, o sea... El, Digamos, la última tarifa que nosotros eh, teníamos, que era de 53 pesos, no recuerdo los centavos, pero mm. que, que con, digamos... Y otra de las cosas que se va, a debatir, digamos, se va a trabajar ahora en comisiones es la segmentación de esta tarifa, que bueno, por ordenanza, como te decía, estamos eh, obligados a adecuar esa, sí. esa, esa fórmula eh, dos veces por, por año, con lo cual ahora, a partir del primero de julio, eh, necesitábamos, o digamos, se tenía que hacer... El, sí, una actualización, la, de, de la actualización de la tarifa. La actualización mm. de la tarifa, eh, con lo cual no va a tener un impacto, eh, digamos, del 100%, sino que va a, se va a segmentar en dos veces. Entonces, a partir de lo que es el mes de julio, eh, va a tener un impacto del 12% y, y el, a partir de septiembre el otro 12%, que llevan un total de un 25, un, no recuerdo los centavos, porque no, Está no, bien. no tengo pero que alrededor del 25% que va a ser el impacto final. En números eh, de 60 y, de 53 pesos que estaba la, la bajada de bandera, va a pasar a unos 67 pesos eh, ya con las dos, digamos. Ah, en en septiembre En septiembre eh, va, va a pasar eh, a, a 67. A 67, eh. este, con lo cual eh, uno no nunca quiere que aumentar y que digamos que esto impacte en el bolsillo de la gente pero lo cierto es que también hay un sector que necesita eh, digamos actualizar esto para digamos mínimamente seguir cubriendo los costos de operación que tiene este servicio claro. lo, que y, y, lo que lo que, lo que pueden hacer ustedes los concejales eh, más allá de que es una ordenanza que deben cumplir Eh, fue prorrogar esto en dos en dos cuotas, vendría a ser el aumento. Claro, sí, sí, hmm. para que no tenga un impacto de lleno en el bolsillo de la gente. Claro. Sino que bueno, una parte de, hasta septiembre y a partir del primero de septiembre, que digamos, es que sea más gradual el impacto, digamos, de este aumento, que es un aumento del 25%, claro. aproximadamente. Eh, ¿Esto emitirán despacho hoy? Sí, sí, sí, hoy ah. se va a trabajar hoy y se va a sacar de dictamen hoy también para poder. para Que, que se eh, sancione mañana. Exactamente, en el en la sesión de mañana que se adelanta por el feriado. Claro, está bien. Eh, bien, Juan, eh, no sé si te quedó algo, si no, gracias por estos minutos con Carmen. hemos repasado tres o cuatro temitas. No, está bien, gracias a ustedes por llamar y, bueno, a disposición. Bueno, eh, que tengas buen día, Juan. Buen día. Bien, la palabra de Juan Lima, el concejal del Frejupa, como lo decíamos, eh, repasando tres o cuatro temas eh, eh, de interés público para los santaroseños y las santaroseñas. 8-19 minutos. Hacete escuchar por WhatsApp 2954 66. Radio Kermes está en todas partes, todas partes. Nueve cinco cuatro treinta y tres setenta y punto de un tiempo perdido esta parte esta noche